increíble de su álbum de estudio time de 1981 esto es twilight la electric light power orchestra habéis oído cómo acaba esta canción mira mira Me fascina la creatividad la imaginación y la potencia de la banda de j e f f l a e qué manera de empezar hoy e、eh? y os decía que hoy va a ser un programa de récord porque hoy es el día de los récords hasta las 8 las 7 en canarias buenas tardes Y Leo Garriga y Víctor á l v a r e z y hoy con nosotros Daniel Reloa.、Yeah, yeah, yeah, yeah. Y es que queremos que os superéis y nos digáis qué récord Guinness tendrías así a lo tonto, a lo bizarro, a lo divertido, a lo sorprendente. ¿Vale? Luego os lo desarrollo. Aparte de esto, hoy tenemos un montón de buena música para vosotros y un montón de diversión toda la tarde por delante. Que, como aquel que dice que, como es ya jueves por la tarde y ya son estas horas, pues casi que es viernes, ¿verdad? Pues con ese espíritu, toda la tarde juntos, bienvenidos. Back back Hola, Hola. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss、hey. con Ricky García. Toma ya, we're back again. Brothers, sisters, is everybody s a n e Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I you? De la banda s o ñ o r a de la película homónima, sí. Ya la conocemos, la conocemos todos, ¿eh? Fama. Hay dos premios importantes en el mundo de la música. Uno es un Grammy y el otro es un Oscar. Esta se llevó un Oscar. r i r e n e cara! a Bueno, pues a las puertas del fin de semana y seguimos imparables. Reto conseguido. Los Play Kissers somos de récord. Y no haremos demostraciones porque quien se picajos come y no queremos heridos. Pero si lo llevas al extremo, queda registrado y te dan un premio por ello. Eso es la bomba. Y esa fue la genial idea que tuvieron los directivos de las destilerías Guinness. Sí, sí, los de la cerveza, que empezaron queriendo saber cuál era el ave más v e l o del mundo y acabaron midiendo los bigotes más largos del p l a n e t a Hoy queremos que os superéis y nos digáis qué récord Guinness tendrían que darte a lo más tonto, bizarro, divertido o sorprendente que has hecho nunca. Por ejemplo, el Guinness a las uñas más largas, récord de más horas dormidas del tirón. <ríe> es algunos de nosotros, nos llevamos. No uno, n i n o dos, s ¿eh? e e l viaje en patín eléctrico más largo? Va, cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas. Hoy con los amigos de Narcisystem, pues tenemos un altavoz fantástico con Bluetooth, con radio FM para que nos puedas sintonizar. En fin, por agradecerte que nos dejes entrar en tu zona de confort. Bienvenidos a Play Kids. ¿Estás en Play Kids? ¿Cómo? Con Ricky García. ¡Oh! He wanted Enche, Enche, Aya, m o c a Chocolata, Rio, Lady Mamu, La, La, La, La, La, La, La, La, La, De noviembre del 2000, cuando Liam Rhimes estuvo dos semanas en el número uno de la lista británica de singles con esta canción, Can't Fight the Moonlight, quitando en el número uno a One More Time de Daft Punk, que entró al número dos. Pertenece a la banda sonora de la película, la conoces, la has visto mil veces, ¿eh? Coyote Ugly. La canción es número once en los Estados Unidos, estando 42 semanas en la lista. Pero en 1988, Bon Jovi estuvo dos semanas en lo más alto de las listas americanas de singles con esta canción, Bad Medicine, f u e s su tercer número uno en los Estados Unidos. Y en 1988, Robin Beck es número uno en las listas británicas con el tema First Time. La canción está acogida del anuncio de Coca-Cola, ya verás cómo te va a sonar enseguida, que la propia Beck grabó como cantante de sesión, de anuncio a número uno durante tres semanas. First time, first time, first love. oh What feeling is this? Electricity f l o w s with the oh, very oh, first kiss. like clouds, feel in in first break the the a ray can sun, of おい <de> アゲンナサイ Got a picture of you beside me. Got your lipstick m a r k s e d a l o n your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just wanted to. I Whatever a n t you I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. I want you back for good. Unaware, but underline. I figured out the story no, no wasn't good. no, no But in a corner of, mind, corner of my mind I celebrated glory But that was not to be In the twist of separation You exhale it, be free Can't you find, can a find a little room inside e for m See you l i s s c h キス Cinco y treinta y ocho minutos, una antes en Canarias. Llegó vuestro turno. Play, Play, y oye, y si te acabas de incorporar, que sepas que esto lo hacemos todos los días, entre las cinco y las ocho. Bienvenido a la gran familia de Play Kids Familia. Demos la bienvenida a los nuevos que se incorporan hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo pasamos en grande aquí, ¿eh? Con la mejor música de los 80, los 90, alguna pinceladita de los 2000. Pero lo que más nos pone son los 80. ¿Y vosotros? ¿Qué queremos que nos contéis? ¿Qué récord Guinness habéis batido en alguna ocasión? Va, José María desde Zaragoza. Y la verdad es que lo más tonto que hice es tirarme desde una roca al medio del mar, <risa> sin saber nadar y siendo el más cobarde que soy. Luego tuve problemas, la verdad. Pero bueno, al final s a l i ó todo bien. A ver, el récord a la burrada más grande adjudicado. Aunque te tengo que decir que si era para que se presentaran las vigilantes de la playa, pues oye, aceptamos pulpo. José Antonio desde Córdoba. Pues yo lo más sorprendente que he hecho fue el día de mi boda. Sí, el día de mi boda. La cogí a mi esposa en brazos. Desde la discoteca hasta el coche. Madre mía. Ese coche estaba a 500 metros. Pa' que dije nada. Yo ya no podía con todo mi puntazo. Y yo cogí a mi mujer. Y mi mujer me decía: Está bien. Estoy como una rosa. Yo te llevo hasta el coche. Y la llevé ahí. Cumplí. Primer día c o más c o s a h í me dirían que había dado un Guinness. Un Guinness. Ese día. Oh yeah. <risa> un Guinness no sé, pero un Radio Salil para el dolor de espalda seguro. <risa> Participa con nosotros. 606-712-658. Esto es Play Kiss con Ricky García. Kiss. Bueno, pues no es un récord, pero es toda una hazaña, ¿eh? que g a r b i n o Mogoruza ha hecho historia ganando el Masters de México, imponiéndose en dos sets, 6-3 y 7-5, a la estoniana Annette c o n t a p e d e que ha terminado el partido así. <risa> Y esto sí que es un récord, ¿eh? La luz sigue disparada y marca 228,84 euros megavatio a partir de mañana viernes. Así que cuidado con la lavadora que muerde cuando os acerquéis. <ríe> y nosotros que queremos saber cuál ha sido tu récord, cuéntanoslo en el 606-712-658 o en nuestras redes sociales. Te vamos a regalar un altavoz fantástico. ¡Te esperamos! はい。 Y l u e g o te contaré curiosidades de esta banda. Se llaman. ¡Shamar! a l de Jeffrey Daniel. Tienen un Grammy y destacaron sobre todo en la década de los 80. Fíjense además que Jeffrey Daniel fue el que le enseñó algunos de los pasos a Michael Jackson, que era fanático de Shalamar. De hecho,、eh, juntos coreografiaron los vídeos de b a d y Smooth Criminal de su álbum b a d A Night to Remember, que es la canción que has escuchado, fue lanzada en el 82 como segundo sencillo de su sexto álbum de estudio. Bueno, como siempre, en directo. Ahora llega Daniel r e l o p a para ponerte el día en el boletín informativo. Y a la vuelta, precisamente hablaremos de Michael Jackson. Sí, y tenemos un montón de buena música para ti. Esto es Play Kiss. Esto es Kiss.